Para mayor información sobre los productos, la empresa, el sistema de venta, mercadeo y promoción, pueden comunicarse en Venezuela, Código del País 58, Código 0416, teléfono 255-4028. 58-0416-255-4028 o el 0251-814-1721. En Venezuela, Jean-Pierre Mariani, Luis. A la orden.